Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo anda todo? ¿Cómo están p r e p a r a d a s para esta jornada sobre gestión y comunicación cultural? Segundo encuentro hoy. Bien, ya con los últimos detalles.、Eh, bueno, es una continuidad de lo que fue el jueves pasado, que nos reunimos más por el lado de la producción musical.、Eh, hoy nos toca el lado de la comunicación para los nuevos emprendimientos. La idea es que vayan todos los emprendedores que les interese encontrarse, contar un poco las experiencias de cada uno y, y, bueno, ir viendo esto, ¿no? Cómo construimos la comunicación y cómo nos mostramos como emprendedores al mundo. A las 6 de la tarde, en el mismo lugar, ahí en la en Manzana, lugar, Histórica. Manzana Histórica. En la Manzana Histórica, Centro Por Colón. Aula 4. Sí, aula 4. Perfecto. ¿Y aquellos que no pudieron ir el jueves pasado, hoy sí pueden ir igual, digamos? Totalmente invitados, sí, por supuesto. La idea es que se, se sigue con la misma metodología, pero el tema es diferente.、Eh, seguimos mechando lo mismo: contar un poco cómo fue la experiencia de Dos Puentes, con los trabajos que hemos hecho, o cómo fuimos gestionando de a poco la productora, cómo vamos trabajando cada uno de los eventos, y los, los invitados también nos van contando lo suyo. El jueves pasado estuvo muy lindo, salieron cosas muy lindas,、uh -huh. y nada, esperamos que la convocatoria sea grande para hoy. Dale. Bueno, vamos a estar reiterando jornada sobre s gestión y comunicación culturales, lo que estamos hablando con Agustín Asutón ahora, integrante de la productora Dos Puentes que está armando este espacio y que ocurrió el primer encuentro la semana pasada a las seis de la tarde y hoy también a las seis de la tarde la comunicación en proyectos independientes.